The sets way and the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors draw, seldom if the show is through Silent looks to with the cues with the pose of martial smiles Like last in 1998 show, the tods song, no one ever sings A line the comedy divine. The bulging eyes of puppets, stole by a string. a toda la gente que te ha sintiendo a esta hora jueves día 18 de mayo son las 21 y 09 minutos de la noche ¿eh? y está arrancando Anedonia después de, de algunas semanas en es que, ¿eh? que pasé de ello Eh, te digo a a hacer el programa con, con auriculares unos auriculares, eh. entonces ya ha dicho que suenen como el culo, pero eh, ya y es lo que hay. De hecho eh, mira, ahora mismo. Mira que ya ahí eh, aquello del último programa que hice solo, me parece que fue el de un programa way. ¿Eh? Ah, coño estaba mirando a ver si había más más cocinos de estos así ah, hay otro para pa, pa clavarlos los micros o oh, digo yo eh, voy a poner otro sitio a, a ver lo que a ver lo que pasa a eh, ver eh, oh, hostia suena muy pero bueno mucho mejor mucho mejor a donde vamos a donde vamos a parar veis era nada más cosa de tomar las cosas con calma eh, y sencillamente pues hoy iba a decir sencillamente ponerlo en otro que sonaba mejor pero dejó de sonar ah, ahora vuelve a sonar una cosa una cosa curiosa una cosa curiosa a veces suena a veces no suena pero bueno de todas maneras ella con ella con auriculares que suenen bien con auriculares que suenen mal ¿eh? de cualquier manera con Con mierda en el váter, fui, fui a Joram y llegué a la emisora con ganas de Mechar. Y, y bueno, pues, parece que va a ver que dais un repaso a eso de los turnos de limpieza y tal, porque, eh, bueno, si, según llega el BATR a Mechar, estaba lleno, bueno, lleno de mierda, no, a ver, me cuántos gotines de, de mierda. A ver, es normal por un lado porque el BATR es sí, donde se va a cagar, entonces otras cosas. Hombre, yo, eh, cagar aquí en la radio dame un poco de yuyu Y tú que cada vez me más yo para eso, de pequeño ya era, de pequeño, bueno, de mozo y tal, y era yo muy fino para pa el tema del cagar, tenía que cagar nada más en sitios conocidos y, bueno, historias. Ahora, ya cago donde falla falta, eh. <risa> ya, ya, ya paso de todo. Pero bueno, no, no, no, no de me de, vaya cago donde falla, falta, pero... oye pues habiendo una escobilla o tal pues salpico de mierda pues parte de la de la taza al váter de la taza al retrete pues mira a ver de de qué hay manera de bueno de quitarla de limpiarlo aquí no sé quién cago que no limpió nada bueno te iba diciendo ahí escobilla igual no la hay qué sé yo a ver qué eso de de pensar mal de la gente de mano eh eso no es no es propio En un je propio del de anécdónico miserable El anécdónico miserable piensa bien de todo el mundo Pero es el mismo, es una cosa curiosa Bueno, el miserable que ya sabéis es que Aunque falen tercera persona, soy yo mismo Yo sí, presentarme Soy, eh, sí, sí, el, el, el señor miserable del anécdónico Es sí mismo, es sí mismo soy yo Bueno, un anedón miserable que ya ¿eh? que, que ya estaba ya estaba acostumbrado a que aquí en el estudio de, de Radio Cuca, la radio Libre Lliberdovío, el 107.3 de la frecuencia modulada y a través de la www.radicuca.org, ya estaba yo acostumbrado a que en este estudio estar acompañado, estar acompañado, llevaba nada menos que tres hermanos acompañado. A ver, en, en estos 10 años de... casi diez años, todavía no llegó... de emisión de Anedonia, eh, ¿cuántas veces estuve acompañado? Poques, seguro que poques, eh, poques en comparación, ¿no? Porque, oye, tuve por aquí mucha gente, de, de mano, en los tiempos nos que nos cantamos este programa, estaba muchas veces por aquí el, el maníaco, y, y el maníaco porque tenía el programa justo delante de mí, ¿eh? que no le des la mano a un pistolero zurdo. Ahora llamas el pistolero zurdo nomás más. Pero yo seguiría sin dar la mano. A ver, si veo que va armado o tal, pues claro, porque das la mano derecha y entonces como maneja a la izquierda, pues hay que revólver y le paga el tiro. Ya, pero bueno, yo el, el, el maníaco a mí no me pega ningún, ningún tiro seguro. <risa> También también mucho por aquí eh, Tirolicio, eh, José Antonio, los capítulos, porque bueno, hacían el programa atrás de mí, atrás eh, mío, y entonces, voy pues eh, eh, quedaban, o intervenían o quedaba yo muchas veces. Después estuvo muchas veces también el. El, el, el mi amigo el mi amigo el trovador el trovador tuvo mucho tiempo eh unas un colaboraciones que que más de una persona decía hostia, es, es colaboraciones ¿eh? complementáis vos muy bien sí la verdad que que salieron programas muy muy chulos muy guapos de de ¿Eh? aquella colaboración y luego, ¿no? pues hubo más gente ¿eh? tuvo aquí el el Básico tuvo aquí el, el Cabezón tuvo, tuvo por aquí, por supuesto el, el <coughs> unas cuantas veces el Cerrato de los años eh, y, y los últimos almanes pues tuvo por aquí, que ya tuvieron antes también el El negro de la hora, el negro de la hora, es mi amigo el negro. Eh, la cuestión es que hoy, pues nada, vuelvo a estar, vuelvo a atar solo. Que al fin y al cabo, y en la esencia, y es la esencia de anedonia. Porque, bueno, anedonia, ese amma sedonés, esa negación del placer, pues <coughs> yo por lo menos eh, sustancio la en, en forma de soledad muchas veces. Eh, sí, que cuando estoy acompañado, pues sí que puedo sentir Felicidad, cierta felicidad. Cuando estoy, cuando estoy solo en soledad, pues así nada, pues siempre es difícil, no, no. Yo, ya sabes que no soy de esos que que pueden estar consigo mismos, no, no. Yo no, yo no soy de esos. Yo soy de esos otros que, que necesiten, ¿eh? Ya sabes el día que es putricaba yo contra todo eso de de la ayuda y todos esos hechos eh, raes. ¿Mm? entre otras cosas decía yo ¿sí? ¿por qué coño tengo yo que querer a mí mismo? si, si yo ni, ni me quiero ni tengo ningún interés en quererme ¿eh? ¿cómo que tengo que pasar tiempo conmigo mismo? ¿cómo tengo que eh, que tengo que hacer cosas que me hagan disfrutar a mí? no no o José yo fago las cosas para que ¿eh? para que me presten a mí sí pero a los demás también a mí solo no tiene sentido no encuentro no encuentro la gracia Mira, yo hoy a ir más, <coughs> más, más bien, sí. eh, Vengo de hacer una, una cosa Que, bueno, que estoy absolutamente seguro De que yo solo no la, no la fadría. Pero, bueno, como iba con gente que conocía Y allí iba a conocer a, a más gente Pues entonces es, apuntéme, eh. Y hoy fui a un sitio, fui a un sitio muy fino, muy fino, eh un sitio de estos que va la, la gente, eh, bueno, pues muy puesto y tal. Yo no, yo, como siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Yo, a ver, soy guapo y elegante de, de natural, lo que pasa que, hostia, disimulo, pero un bollón de bien, ¿eh? Yo, o sea, tápulo, me pero pero asgalla. Mira, decía yo, eh, porque sí que es verdad que en carnaval, ¿eh? más una vez, por motivo que sea Dame por supuestamente disfrazarme, lo que yo llamo disfrazarme, que, ye, que no llegue otro que tiene que tiene traseado, eh, traseado y encorbatado y estas cosas y tal. Y entonces la gente queda mirando, venga, de qué vas disfrazado y no sé qué. Y yo siempre yo os digo eso, de no, no, yo voy disfrazado el resto del año, este soy yo, este soy yo, ¿eh? Soy el, el, el hombre elegante, Ese <ríe> sí, sí soy yo, bueno, no. Bueno, no, sí, pero, a ver, sí, en el fondo yo tengo una elegancia eh, subyacente, natural, que va conmigo, lo que pasa que, bueno, pues oye, como como buena persona tímida, eh, introvertida que soy, bueno, pues de eh, normal, no quiero ser el centro de atención, entonces está, ¿no?, eh, para no ser para, para, para no llamar la atención entendamos ¿eh? esa elegancia pues pues claro es, en fin llamaría la atención porque la gente que diría hostia, mira qué rapaz más más elegante más opuesto y tal y nada no, no, yo como quiero pasar ¿eh? inadvertido pues pues entonces disfrazome, ¿eh? me ¿Eh? disfrazo la, la mi elegancia natural y bueno pues como hoy, aunque vaya a un sitio de de decir muy puesto pues pues yo no voy nada puesto Disfrazo me de un puesto y es muy duro, eh, muy duro, pero yo disfrazme de ello y mira y entre entre otras cosas que pasen bueno en los sitios finos en, en general supongo, y últimamente está relativamente de moda, o bueno, o no yo últimamente, y era también en antes, no lo sé. Bueno, no, en antes muy en antes no, y en más de, de un tiempo esta parte. de modales eh, en, en el comer eh, sobre todo en el comer les, les cosas pequeñas muy pequeñas los pinchinos muy pequeñinos bueno en este en este evento que tuve, bueno un sarao un sarao eh, tenía la, la su so parte más institucional y luego tenía pues pues la parte más de, de Sarao que era eh, que cuando te pasaban los canapés y te ves en un sitio pues pues no sé departiendo de con, con el resto de la eh, con el resto de la gente supongo que, que con la con el bis con, eh, con el objetivo de crear sinergias entre entre las muchas personas de diferentes entidades que tenemos que ahí Como dije que, que de puta madre ¿eh? esto. No, tenía que haber dicho entre los diferentes profesionales de las diferentes entidades que, que tenemos allí. Bueno, y una manera fina de decir que estábamos un montón de gente, ¿eh? y lo del sarao y el reparto de canapés y tal, y también una manera fina de decir pues estábamos en una especie de espicha, solo que en una había sidra, sidra, y era una espicha sin sidra. se si había curiosamente, ¿eh? curiosamente si se si había eh, como se dice esto, la empanada, la empanada yo muy de, yo muy de espicha, ¿eh? y sí, empanada, empanada había la, había la eh, yo no pude probarla porque por supuesto como toda empanada, o como casi toda empanada, entonces no, pues tenía pimiento, y el pimiento y yo no nos llevamos bien, eh, no llevamos bien, y normalmente gana el pimiento, como no gano yo. Podemos no llevarnos bien. Yo acabo con él a mordiscos, ¿eh? pero él acabar conmigo a colitis y cagaleres entonces bueno pues yo cuido que lleve el más poderoso que que yo y entonces bueno pues sencillamente nos evitamos o sea que la empanada que tu país pero luego traían unas más cosas <ríe> yo quedé flipado, quedé flipado porque, porque bueno, yo, oye, aunque, aunque eso tenga esa elegancia natural de fondo, lo que no tengo de fondo, y eh, pues, pues, pues sigo yo, un gusto refinado por, por, los, por los bocadinos, por los bocadinos. En este caso, pues, trajeron unos, unos bocadinos, pero, a ver, eh, supongo que casi todos ¿no? los que estáis sintiéndome, chugasteis eh, al parchís. ¿Eh? a la OCA o a, a cualquier juego que, que lleve dados ¿eh? incluso a lo mejor si gastis alguna vez a los dados directamente ¿Eh? sí, pues puede ser, guapamente bueno, pues imaginai un... bueno, no vamos a ser malos un, un, un dado de los normales, no, un dado de estos gordos ¿eh? acordáis vos, no sé vosotros, pero yo cuando yo era pequeño ¿eh? engandadme los, los dados esos gordos cuando encontraba, yo que sé, pues un juego de, de parchís o de la hoca o de algo tal o tal que cuadraba que tenía dos gordos me no, y yo iba a coger los dados gordos dados gordos que no eran ni en el doble de, de un dado normal eran, eh, y seguirán siendo, me imagino eh, bueno, pues sí, más grandes que los dados pequeñinos pero tampoco ninguna barbaridad, ¿no? Pues un dado normal. Bueno, pues imagináis ¿eh? que, que esos dados son un poco más grandes que los normales, más o menos de ese sí tamaño y era talgo que no sé qué hiera era una especie de paté, como un paté de pescado, el de cabracho, que, que seguramente de, de algunos lo conocéis más, lo que era el paté de lo que el paté de cabracho, pues yo he oído que yera una una cosa así. pasa que en lugar de, de, de ser parte de Cabracho, pues sería de, de, de salmono, sabe Dios, cualquier historia de ese, y eso colocado arriba de un trocín de pan tostado, eh, que, que bueno, que apenas sobresalía de lo que era el, el lado del, del pate aquel, y y arriba pues cuatro o cinco bolines bolines prietes que que yo al al rapaz que estaba conmigo, de meca, esto que qué será, caviar de ese Dijo, me sirve, pues que sí, tal, no sé si era, ¿eh? no sé si era eh, Y arriba de todo tenía unos un follines. Qué curioso, porque ya sabéis que yo soy aficionado a la, a la huerta, ¿no? Y, y bueno, pues en general, casi todo en la naturaleza eh, crece de una manera, bueno, pues irregular, asimétrica. La simetría es difícil en la naturaleza, ¿eh? No sé, los árboles, pues sí, son casi simétricos, pero no son simetrías perfectas. Eh, de algunas plantas, pues son también muy simétricas a la vista, eh, pero cuando te arrimes ves que no, no son simétricas. Oye, pues y que no sé cómo se les arreglar, cómo, cómo les arreglaron para pa poner un par de, de follines ¿Eh? que llenen prácticamente iguales en, en, en todos los dadinos aquellos, tienen un par de follines muy pequeñines de, de no sé qué, qué vegetal, yo por si acaso no lo comí, y mira que yo soy de comer prácticamente todo, ¿eh? yo tengo comido eh, tortillas, tengo fecho tortillas de, de males hierbas que me salen en la huerta, por, por decir, joder, pues están jodiéndome la vida estas malas hierbas pues ahora cómoles, que se jodan ellos y bueno, si me hizo una tortilla <risa> y comíles y yo, yo para eso no, no tengo ningún procuro, ¿eh? yo agarro y como lo tomo y mira, por embargo, estas cosas no les comí, ¿eh? comí el ladín ¿eh? y con, con les bolines de, de caviar en riva que por cierto, yo, bueno, yo no sé si de alguna vez comiste el caviar, yo lo probara de alguna vez, no sube nada, sabe sal, sabe sal, ¿eh? sabe sal. Y luego, antes de, antes de marchar, porque bueno allí seguía, ¿eh? seguía iba a decir, fartando, faltando, porque con eso no creo yo que faltara nadie. Ah, bueno, espere, y punxérenme otra cosa, que era también el, el nombre más largo que, ¿eh? que, que el, que el pinchón. Y eso que este era un poquillo más grande. ¿eh? Venía en un, en un vaso como de chupito, ¿eh? y, y era, según me dijeron los, los camareros, camareros que parecían más bien lacayos. ¿Eh? Eh, no sé, yo se tengo que usar la palabra camarero, el, el, el campus semántico que se activa eh, en un ye, en un exactamente el mismo que se activa al ver a esta gente. Activase más el que tiene que ver con, con eso, con, con la calle. Yo veía a los como lacayos, eh, al cortarme mucho los, a los lacayos, unos. bueno, eso, venían con. con les bandexes y ofertaben pinchos de aquellos. Bueno, supongo que no los llamarán pinchos, o agora sí, y fino decir pincho. No sé, pero bueno, igual, igual, para casu patates. Bueno, la cuestión que vino y dice nos apetecios o como lo llamó, bacalao en tempura con mayonesa de manzana. Madre de Dios, mayonesa de manzana. Me lo tulleron un cachín de bacalao. En Tempura me parece que lle... les cosas en Tempura cuido que son... Eh, rebozáis. Me parece que lle... Que lle eso, lle, lle rebozado. Ahí otra vez para no ver los, los cascos de sonar. Ahora ya ya suenen otra suenan otra vez. Eh, me parece que lle lo, lo rebozado, lle lle lo que lle en Tempura. Y eso, pues bacalao en Tempura. Bacalao con mayonesa, joder, toda la puta vida. fríes bacalao, ¿eh? los ¿Eh? quies y, y, y echas y mayonesa bien pero ella me mayonesa de manzana eso no lo, no lo conocía yo no lo, no lo comiera nunca y probélo con mucha curiosidad probélo con mucha curiosidad pero la, la tal mayonesa de, ¿eh? de, de manzana resultó ser ma, ma, ma, o por lo menos a mí supongo una mayonesa normal y corriente no a mí no me supo una manzana ¿eh? no sé qué no sé yo que no lo niego es ¿eh? es verdad pero pero yo no, no, no, me, no me supo no me supo atar tuve una vez en otro sitio que nos dieron así de comer fino y, y unos chupitos de, de, de caldo de pollo que yo pillé muy indignación tremenda no le decía nadie era una indignación que daba por dentro cajón la puta el caldo de pollo en, en chupitos y chupitos de, de crema de calabacín por favor, denme un plato de esto, joder, un cuenco, pero no me des un chupito, pero bueno, oye, ya lo que yo había, ¿no? Y, y en el caso del, del sarao este de, de hoy, lo que más me llamó la atención fue cuando vinieron con, con una cosa ¿eh? que yo de mano dije, oh, coño, un picadillo, <risa> como un, un, unos panecillos con picadillo arriba, Y ya, bueno, como ya estábamos eh, estábamos pensando que, que esa gente ya es muy fina y tal Dice el, el, mi compañero No, no es picadillo Seguro que es oricio no, Al final ya era picadillo Y lo de abajo no era, era pan No era un, un, un panecillo tostado Resultó que ya era que era un, un torto de maíz Un mini torto de maíz eh, Con unos graninos de, de picadillo en arriba Eh, y en este caso además, bueno, pues eh, digamos que, que no me gustó especialmente porque la gracia del torto está crujiente por los bordes y, y un poquín más, más plano por ciento este caso ya eran tan pequeñinos que estaba que estaba crujiente todo cosa que no lleva pero bueno, que, que digamos que tampoco vi yo la, la gracia, ¿no? A los datos aquellos, por ejemplo, sí, estaban ricos. A mí lo que pasa es que me prestan prestado más que me, que me dieran ¿eh? un trozo curioso o muchos o de esos biquiñones, por muchos. ¿eh? Pero bueno, oye, lo que pasa allí que, eh, eh, a ver, pues, pues digamos que, ¿eh? que en el tema gastronómico ¿eh? Eh, la gente bien, la gente rico, la, la sociedad actual y bien pensante Dame la sensación de que están obsesionados con, con el tema de, de, de la cantidad y la calidad. Ah, todos estos. Joder, otra vez pararon de sonar los auriculares, pero estoy. A ver, estoy de culpa mía porque arranqué, arranqué el cable. mejor y que tire la, la silla abajo. Ay, no, es puesto bien, está enganchados Ye que, a ver, el cable ya tan yargo que enganchas en, en la. en la. Ay, enganchas en los partes de, de la butaca y entonces pues claro, enganchas, enganchas y acabamos acaba marchando bueno, a ver, cuido que si lo meto aquí otra vez hoy eh, no, a ver, si sí, sí, me, me, me me autosiento, si sí, me, me, me medio autosiento me siento muy mal, pero bueno, oye, no podemos a A pedir milagros cuando resulta que nos dedicamos a andar por aquí tirándoles cosas y la de mi madre. A ver, ojo oh, de... Eh, voy a enchufarlo en otro sitio. A ver si suena mejor. Eh, no, nah, no suena mejor, suena más o menos igual. Pero bueno, igual. Eh, suena bien suena bien a fondo. Pues eso que decía yo que en el, el mundinese y gastronómico, ¿eh? el gastroarte y todas estas cosas que ya vos decís a mí de algunos. Hay de algunos programas que a mí resultaba tremendamente, tremendamente obsceno, ¿eh? cuando la gran mayoría de la humanidad, no sé si es la mayoría, pero hay un porcentaje muy grande, eh, pasa fame. ¿eh? Pues no sé, considerar. Eh, la comida como un, como un arte ¿eh? considerar la comida como un entretenimiento ¿eh? tantos concursos que por lo visto hay en la tele bueno por lo visto se es lo de sobra yo nunca vi un concurso de eso no veo en la tele pero sé que están ahí porque nunca nun paren de hablar de ellos toda la, to la gente yo la verdad qué queréis que os diga parece me parece me literalmente osceno esa esa, ye, esa ye, la palabra eh, pues eso es lo que vi hoy también podríamos decir que hasta hasta cierto punto pareció un poquillo seno ¿no? Eh, esa bueno esa veneración de supuestamente la calidad en cuenta de la cantidad cuanta menos cantidad más calidad ¿eh? pues que cantidad y calidad esos dos conceptos ¿eh? Que te la, yo, yo curiosísimo, yo curiosísimo, porque yo cuido que la, la sociedad actual, ¿m? básicamente, eh, en, ese, en esos dos, dos términos, no sé si antagónicos, pero bueno, yo diría que dos caras de una moneda, la cantidad y la y la calidad, eh, dame la sensación de que la, la sociedad actual tira para pa hacia, pa hacia, pa hacia la cantidad, ¿eh? Y la calidad tiene la tiene un poqueñín, bueno, pues, texada del yao. Y es curioso porque después eh, en situaciones como esta, por ejemplo, de eh, de, la, de la comida, eh, el, supongo que lleven productos del refalfio, eh, de si tener de más, de si, de si sobrar. Y entonces, bueno, pues ahí fa lo contrario, tirar para la... ...para la calidad... ...para la supuesta calidad... ¿vale? ...luego resulta que a lo mejor no y tal... ...pero bueno... Eh, ...ellos van para la, pa la calidad... ...y entonces la, la cantidad tiene que ser... ...poca... ¿eh? ...pero es irrefalcio... fallos fallos. ...bueno pues decir... ...venga pues lo importante... ...no es que se grande... ...lo importante es que... ...que se una pingarata... a mitad del plato... ...pero que me... ...que me cueste 100 euros... ...no sé si me... ...si me explico... Y una cosa como lo de que... ...bueno... Al fin y al cabo, llega como, como les, les, modes, ¿eh? les modes, les modes en el textil, en el, en el vestir, en la vestimenta. No me doy cuenta yo ahora, sé que hoy falaba sobre el tema, bueno, sería con alguien del trabajo, porque no oficio otra cosa que estar eh, que allí. Eh, falamos del tema de, de, de, lo, de que uno, vendía no sé qué, ropa vintage. ¿Eh? Eh, ropa vintage que no dejaba de ser otra cosa que ropa viejo ¿eh? y vendía por un pastón tremendo hay poco vi la noticia que también también hay también hay producto de refalpio de, del que coye unos la empresa esa o que coye unos pantalones mancharlos de barro y, y vendalos ya manchados por 400 pavos me parece que ponía que estaba en unos pantalones de unos pantalones de aquellos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Pues, pues, sí, supongo que hay fruto del y que hay gente que ya tientan tantes perras que, que no sabe que, en qué gastar está dispuesta a, eh, a gastar en lo que supuestamente piensa que hay un producto de, de ya no sé si no un pantalón manchado, no un pantalón de calidad, <risa> o sea, no lo sé. Pero bueno, al fin y al cabo, eh, eh, también me llamaba la atención el otro día. una xente tremendamente indignado Con eso de, por dios 400 povos por un vaquero manchao y bueno, pues yo como el típico toca pelotes Que, bueno, que al fin y al cabo yo non deixo de ser Cada vez menos, según van pasando los años Cada vez los y menos Pero non deixo de ser, de xe mes en cuando Un toca toca pelotes Pues y lo que hay, cada un llega a dos una peragua, ¿eh? Y que seis media docena y cada doce la docena entera. Y si podemos seguir así, infinitum, porque cada 24 son dos docenas, ¿entendéisme? No, no hace falta que siga. Cuarenta y seis tres docenas, 48 no, con esto queda tal. Y al fin y al cabo, eso que cada un llega vale uno, ¿vale? pero curiosamente esa misma gente que, que, que se indignaba tantísimo porque hubiera quien pagar 400 euros por un, por un pantalón manchado, pues a lo mejor no se acordaba o a lo mejor llenan los mismos que estaban que dispuestos a pagar, ya no digo 400 euros, un precio normal que puedan tener unos pantalones, pero, pero comprarlos ya rotos. ¿eh? Yo... Eh, pantalones rotos. Pero bueno, hay que reconocer que, que porque rompieron ellos de tantos salos, eh, desgastados. Bueno, no quiere decir que eso se llena tal, porque aquella que no tenía ellos parres para pa otros pantalones en buenas condiciones. Hay que reconocer que a mí me prestaba decir con, eh, con los pantalones rotos. ¿Mm? pero bueno, ya era una otra cuestión ya era por actitud ya era, bueno, ya era por el gilipollet también al fin y al cabo pero bueno, porque qué necesidad tienes de ir con unos pantalones rotos eh? si puedes permitirte llevar unos curiosos o coselos incluso bueno, bueno, en fin yo llevaba los pero bueno, eso eh, yo llevaba pantalones rotos porque, porque se rompían de, de gastados ...como decían los escorbuto, ...ya sabéis que a mí me gustan mucho los escorbutos... Eh, decían eso ellos de, de... ...nosotros llevamos pantalones rotos... ...pero rompen de... de sentarnos en el suelo... ...no, no lleguen los compremos rotos ya... eh. <risa> ...claro... <risa> ...por ejemplo otra cosa... ...ahí voy a toser... <coughs> Ay, cuando me pondrán el botón de la tos... ...joder... ...en los emisores buenos tienen el botón de la tos... toques Luis Torres y no pasa nada para aquí no lo tenemos bueno en la historia que os decía yo que es una cosa más reciente que a mí me llamó mucha atención que fue cuando se pusieron de moda los catiusques ¿eh? sí, los mismas catiusques que que que toda toda la vida pando entre el cucho ¿eh? pues pues resulta que pues se pusieron de moda entre los y de repente pues bueno pues empezaron a todos los a llevar catiusques y muchas de ellas pues muy caras eh, que decía yo joder, voy a poner yo los míos de la cuarta y voy a subir a andar con con, con ellos por ubia a ver si toda la moda tu que ya era una moda femenina pero bueno oye qué sé yo podía hacerse. y en ese caso más y especialmente curioso porque por pues, no un calzado cómodo digamos y un calzado frío oye la goma de fría ¿eh? Eh, para arriba si falla un poco de calor igual no lleo frío pero, pero pero cuecete el pie, no sé, y bueno, ya cuando pagaban, no me acuerdo, llega a verles de doscientos y pico pavos por un escatius, claro, la cuestión es que tenían que ser de una, de una marca determinada, entonces si eran de esa marca determinada, pues pues valía. ¿Qué es eso? ¿Refalfio? qué y refalfio. A ver, hombre, el... todos somos, eh, incluso el que el que quiera de ir más de libre tal, no dejamos de ser eh, todos bueno pues esclavos de, de las modes, aunque nada más ella porque no tienes posibilidad de conseguir eh, pues eso, ropa, aprendes cosas que, que no se llaman a la moda porque, porque no se fabriquen, lógicamente. O, pues tener ropa viejo que te vaya quedando. A mí, por ejemplo, dura mucho la ropa. Yo, pues, cuidado. De la misma manera que, por ejemplo, el cazador no me dura una mierda, ¿eh? porque jodo lo seguida, no sé, será que cale yo mucho. O bueno, que se yo, cualquier día pondráse de moda también él. ¿eh? Tenéis que guardarlo, joder. Hostia, mira, ¿sabéis una cosa que me pasa a mí? Mira, y a mí pásame mucho, que, bueno, supongo que por la, por la manera de, ¿eh? de caminar que tengo. Eh, yo siempre tiendo a, a llevar el, eh, los dedos pulgares de los pies eh, tiendo a llevarlos a llevarlos llevar levantados eh, clavado, clavando para arriba entonces voy todo el rato clavando en el, en el en la parte delante del, del zapato bueno del zapato yo unos zapatos de, de los playeros o lo que sea y entonces bueno pues eso fue que cada poco rompa los, los cacetos ¿eh? Fuego yo foracos a los calcetos, tíos. Yo tengo casi todos los calcetos con tomates, con que dicen, ¿eh? El tomate del calceto, el foraco del calceto. Pues sí, yo tengo muchos. Y, joder, pues tengo que reconocer que, que, que muchas veces llevo calcetos rotos. Bueno, sí, joder, y hay que... A ver, los tan de presa, ¿eh? Que jodería, me tener que andar cambiando los calcetos tan a menudo. Hombre, que podéis decir vosotros que no tienes perres por unos calcetos que no te han rotos. va Joder, perres sí, pero gana de tener un puto día comprando calcetos, no. Eso es muy vago. Y al fin y al cabo unos calcetos, porque tengan un, un furacu, furrosen igual. A ver, ya claro, si el furacu ya es muy grande, pues pues empieza a ser incómodo, porque igual se te sale el leo por el furacu y vas a ser incómodo... Estas cosas, o como mismo tendrá frío, tendrá del frío por el furaquín si o Messias, o puede pasar, pu pasar guapamente. Pues eso que os decía, que, que a mí me eso, pero nunca de la cosa, nunca de la cosa. <risa> los míos, ¿eh? los míos pulgares, ¿eh? del pulgar, del ¿cómo se dice pulgar en Asturias? He ¿Eh? falado todo Asturiano, pero no sé el nombre de los dedos. Para el mío pueblo, creo que ya era el. el ...el matapiollos... ...el matapiollos... ...pues bueno... ...los matapiollos... ...los pies... <ríe> ...les de... ...la de agorda ¿eh? ...del pie coño... ...que tal... ...pues eso... No, ...no... ...no tiene abondo... ...con... ...con romper... ...el, el calceto... ...eh... ...va más allá... ...y... ...normal... diga que acabe rompiendo... Eh, ...y no mucho tiempo... ...eh... ...acabe rompiendo el... ...el, el playero... ...el calzado... ...el calzón así... ...faciendo el furaco... ...pero claro... yo cuando pasa eso bueno pues sigo usándolos o sigo usándolos para determinadas cosas o llevo los llevo los para la huerta ¿eh? y bueno nada hasta que ya se acaban acaben de torre pensando que ya no pueden no usarse pero y cuando a los. pero estoy pensando que tener que en cuenta de tirarlos podría alianciar un un negocio un negocio de, de calzado roto sí roto con con fuera con el Nadea sí mirai de la misma manera que que hubo los que que hicieron que hicieron fortuna vendiendo pantalones rotos porque no voy a hacerla yo vendiendo calzado roto ostia sí mira pongo mira bástanme con tendría que claro que hacerá mi estallio con gente famoso con un par de famosos ya pero ahí agarras un famoso cualquiera Y con vez de rupa que lleve unos playeros que enseñe a la DEA, ¿eh? <risa> que salga una noche con los playeros enseñando a la DEA, y fijote yo que para el día siguiente toda la gente está dispuesta a pagar 100 o 200 pavos por unos playeros que enseñe a la DEA. Y entonces, joder, pues estaría puta madre porque, bueno, pues podía vender yo todos los que tengo rotos, pero luego aparte podía comprar, bueno, pues playeros de, de, de 20 o 30 pavos, ¿eh? y oye pues dais ahí fuerte con bueno vamos a decir con la con la idea joder para pa, que sean auténticos y, y que tengan un furacú en la dea ¿eh? y, y entonces pues lo que yo pagué 30 pavos por los playeros pues véndolos a 200 ¿eh? y, ah, o sea son 170 para mí Joder, pues estaría de puta madre. Y luego también podría hacer otra cosa, podría hacer cuando que según vaya avanzando la cosa, entonces puedo lo que puedo hacer y bueno pues dar algún tipo de, de máquina que simule un du de un deud de verdad y, y que falla en plan industrial, pues forra en, en les de los de los de los playeros. Lo que pasa que esos, bueno, pues en, en cuenta de venderlos a. No, espera, lo que voy a hacer, lo que iba a hacer iba a ser, vender esos a, a 200 el par, y los que fueran de verdad, que, que de verdad fueron furacos fecho eh, con una un, a base de calaller con la DEA, ¿eh? Pues entonces, esos, ¿eh? En lugar de, de 200 pavos. ...y van a costar 500... ...porque ya eran auténticos... ...oh yeah... ...the authentic playero que enseña la DEA... ...hostia chaval... venga, ...oye pues así a ah, lo... tonto estoy yo... ...estoy eh, inventando una línea de, de negocio... ...qué pena que no tenga yo ningún espíritu emprendedor... Eh, ...porque si no me cago en la ley... ...hostia podía hacerme podía de oro... Al fin y al cabo, eh, la mitad de estas cosas seguramente que, que funcionan así. Y uno que tiene una idea supuestamente ¿eh? disparatada, ¿eh? pero que bueno, la, la pone en práctica y siempre, siempre va, va, va a dar algún capullo que, ¿eh? que, que, que diga, ¡ay, qué cool! Me voy a poner unos playeros con un fuera la DEA, ¡qué guay! Además, mira, la marca Diva ya es así. ¿eh? De la misma manera que hay... Marca Nike y marca paredes y marca John Smith y tal, esta deben ser marca furacuna dea. Hostia, además suena de puta madre, eh. Vale, vosotros porque sabéis lo que hay un furaco, lo que lleva una dea, ¿eh? Pero imagináis algún piju madrileño. ¡Oh! Tengo unos playeros furacuna dea, tío. ¡Qué guay! ¡Furaco una dea! ¿Qué coño querrá decir eso? ¡Da igual! ¿Qué más da? Y yo no os digo nada. Pues un yanqui. ¡Oh, my, I've got a...! ¿Cómo se desplea en inglés? No sé. Bueno. ¡Mi sure ¡I've got the shoes! ¡Furacuna there! ¡Joder, qué pasada! ¡Hostia! Oye, mira, que yo no tengo ningún espíritu emprendedor, pero pero si capaz de ponerme a aprender mañana mismo, ¿eh? Mira, yo nunca tuviera yo una idea así tan buena, pero me está... ¿Te gusta, no? No, no, en serio os lo ¡Joder, no me que es verdad! Hostia, voy, voy a ponerme a eso. Mira mmm, ahí, también hoy de, de uno que ganaba bastantes perros sencillamente eh, vendiendo, vendiendo alpargates en Nueva York. ¿eh? Contrató un, un alpargatero que hiciera alpargates y luego llevábales para pa Nueva York y vendíales allí como el producto más cool del mundo. ¿Eh? Y un es el pargate es de normal, joder, es el pargate es que te cuestan 5 o 6 pavos, el vendíales es en 100, entonces oye, pues ¿eh? se acaba un, un beneficio, pues yo voy a hacer eso mismo, para arriba, pa arriba con, con playeros viejos rotos, joder, y es lo más, y lo más que puedo hacerse, ¿no? que si sí, José no no lo toméis a cachondeo ya veréis ahora reís vos ¿eh? reís vos la de Dios ah mira el anedónico qué ¿eh? que historias qué cosas más raras cuenta sí sí reís vos reís vos que que ya veréis ¿eh? que ya veréis eh, cuando ¿eh? cuando cuando yo sea sea rico ¿eh? cuando yo sea rico vais vais todos a tener envidia eso es lo que va lo que va lo que va a pasar vos Acordemos de este día. árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja, que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Entonces parece Como están de ausente Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía. donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso ya no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó. la vida. Eh, la verdad que, bueno, cuesta trabajo decir nada después de, de sentir a esta mujer cantar ¿eh? de sentir a, a Chabela Vargas Y bueno, especialmente cantando este cantar que por algún motivo, bueno, a mí ya la voz de esta mujer, eh, uf, ya, me, eh, ya me noquea, me noquea, pero para arriba este cantar, que, que es que vos diga, préstame la de Dios. Un cantar que sentisteis en la en Radio Cucar, Radio Cucaracha, en la Radio Libre de Este jueves que ya 18 de mayo son ahora mismo les 21 y 54 de la noche. Esta noche que vuelve a ser tradicional va a estar el es miserable el, el, el sol. ¿eh? Eh, y, y, y curioso, la gente gusta y más cuando cuando está acompañado. Bueno, yo mismo gusto gusta más en mí mismo cuando estoy, cuando estoy acompañado, ¿vale? Eh, sabes el poco la cantidad de, de, de descargas de, del podcast eh? que doscientos y pico cuando te he acompañado cuando te ando yo, yo sí y la hostia y la hostia bueno bueno sería como sella, eh, sabes escapóseme un rutio no pasa nada por pues, rutia perfectamente a la radio iba a echar otro pero no me sale Eh, que pues escuchar esto de la manera que te más tepe, te pete, pues escucharlo en directo a través del 107.3 de la frecuencia modulada, pues eh, sentirlo también a través del www.radio.org, en diferido a través de cualquiera de esos dos medios. Y en un 18 de, de mayo, y no son las 21 y 56 minutos a la noche, a no ser. que teáis en otra parte del, del mundo como la mi amiga María ¿eh? que yo una fiel siente si este programa a la que por cierto he hecho mucho de menos en el, en el chat ¿eh? o sea, ya sé, ella me explicó muchas veces que no me pueden meterse en el chat y ahora de que aquí cambiamos la hora ¿eh? pero bueno oye sé yo que que sigue sintiendo esto ¿eh? y también podéis si queréis descargar el podcast... bueno suponiendo que ¿eh? suponiendo que, que haya podcast esta semana porque para eso tengo que primero ¿eh? confirmárseme que, que esto se graba bien tengo que conseguir eh, exportarlo exportarlo correctamente y después tengo que cargarlo en, en archive.org. que allí donde donde están todos los podcasts de la ¿eh? porque bueno pues no sé por por por gilipollas quiero ponerse ahí podría ponerlo en otros hitos, dice me la gente ni vos que que tiene más difusión digo yo no quiero que el mío programa se difunda el que el que quiera lo que sufra y que lo busque nada de poner fácil a nadie el que quiera sentir a Nedonia oye que que se lo corra un poqueñe, no que es cosas no son tan... Tan fáciles y tan sencillas en la vida. ¿eh? Joder, ¿qué pensabais? Bueno, pues no quería quería yo marchar esta esta noche en sin hablar de, de un libro. ¿eh? Ya sabéis que aquí en Heredonia falo muchas veces de, de libros. Este no es un por, programa de literatura. pero a ver, no yo de nada, y eh, falo, de, falo de lo que cuadra, eh, no, neces no necesariamente falo de una, de una temática, ¿m? pero sí que es verdad que muy a menudo falo de libros, y es lógico, pues, préstame mucho los, los libros, y muchas veces comparto con vosotros eh, lo que bueno pues las mis reflexiones tocantes a libros que leo eh, Este, mira, yo cuido que ya faleceis los últimas hermanes y ya faleceis otras muchas veces a lo, a lo largo de estos de estos diez añenos que llevo ¿eh? que lleva que lleva de misión en este programa bueno, 10 de alguno menos, no son diez no son del todo ¿eh? Faltan unos meses para pa cumplirse los diez, ¿Qué padre cuando cuando llegue el décimo aniversario celebraré lo de de alguna manera, padre, de algún tipo de ¿Eh? algún tipo de, de, no sé, puede po, po, podía montar un, un ágape, ¿eh? ¿Eh? podía montar una espicha, podía hacer como en el este en, en el que tuve hoy y, Oye, tiene que ser de barato porque pones eh, bolines estés en lisbolinas negras estos en cuenta de, de poner de poner caviar ¿eh? de huevos de, de, de estudión pones pones qué sé yo Mira, hay un hay una hierba una mi huerta que no es lo que lle y que da unas florinas, unos raciminos así de polines negros que ser mucho Javier. Pongo de eso, sí, tranquilamente y con cuatro duros montó yo un fiestón. Pasaba que lo tenía que encontrar a alguien que fuera el fiestón. Eh, yo cuido que, que si, si montara si montara un, un, una fiesta de aniversario de Anedonia vendría vendría gente. Yo curioso. Vosotros que estáis sintiéndolo, imagináis. Bueno, suponiendo que te haya alguien sintiéndolo, no lo sé. Pero supone, supone que yo que yo digo un día en la radio, venga, tal día, tal hora, en tal sitio, vamos a intentar venos toda la gente que toda la gente que siente a Nedonia y vamos a celebrar el décimo aniversario de un Nedonia. ¿Vendríais? ¿Eh? igual esto lo digo cuando llegue ese, ese momento y a ver si ¿eh? a ver si yo estaría solo ahí mira yo un experimento que estaría guapo de guapo de hacer uno pedía físico uno ya sabéis en el que dice una dirección de, de correo electrónico ¿eh? de anedonia el, el, el, como anedonia arroba, a ver si me escribía de alguien, me contaba de alguna cosa. Bueno, bueno sí, escribió a mi Marie, muy a menudo. Y, y me pasa que me sintió también el de la, me escribió también el de la puela y, y para de contar, me escribió más, más, más siguiente, pero no me acuerdo Sí, a lo mejor también el, el, el, el mi amigo el cabezón, me parece que sí. Pasa es que el cabezón, como también tiene otra dirección que y el de la otra personalidad esa que comparte cuerpo conmigo, un no tengo y ahora mismo seguro en cuál de los en de los dos. Sí, pero me parece que no también, que también respondió al, al llamado. Sí, pues fueron esas tres personas, no fueron más. Claro, y entendelo. Yo cogía, ponía el podcast, mirávalo después cuando pasaban unos días. Y decía, hostia, ciento y pico personas que, que descargaron... ¿eh? ...que descargaron y que sintieron estiposcas. Y decía yo, digo, bueno, vale, ciento y pico. Vamos a poner que de esos ciento y pico, la mitad... ¿eh? ...lo descargaron por error. Todavía queden 50 Vamos a poner que de esos cincuenta... Eh, 25 lo descargaron a propósito... ...pero el eh, niño es usted, sintieron cinco minutos... ...y dejaron, pero todavía quedan otros veinticinco... Y, y joder en el posca en, en el chat méteseme 3 tres como mucho eh, amigos de la radio y tal pues ponte que hay otros diez son trece joder pues todavía quedan otros doce personas como mínimo que que, que, que no te con puñetera idea de quién son ¿eh? y, que, y que sintieron la anedonia eh pues, pues, pues dice yo venga pues voy a hacer el experimento de que me escriban más que bien tal entonces por eso pienso yo eh, que si que si cito a la gente en un, en un determinado sitio en eh, un, un determinado punto del espacio tiempo eh, no sé vendría vendría de alguien Yo, un experimento interesante, oye, pero bueno, un experimento interesante que, que no eh, que no creo yo que fuera a tener ningún ningún éxito. ¿eh? Eh, ¿No hiciste alguna vez, y si sí, también experimento, en el mío caso, todavía no se llevó a cabo, de quedar con alguien, eso en un punto del espacio-tiempo, pero, pero después. Eh, para pa pasar mucho tiempo, yo qué sé, pues, mira, vámonos de dentro de cinco años, en tal sitio, a, a tal hora, vale, vale, tal, ¿Y iría de verdad, Después pues la gente de ese sitio, lo de alguna vez, eh, tengo interés, tengo interés en, en, en saberlo, o sea que, Bueno, como... bueno sí podéis mandarme un correo electrónico eh, a la tonya@gmx.es. Mandarme un correo electrónico y, y contame si si hicisteis el, el experimento. Yo lo pensaré, yo lo pensaré de aquí al todavía me quedan a ver. Estamos en, en mayo, junio, junio neto, agosto, septiembre. Me es... no me acuerdo si yo, ocho bros, payares. más que no chobre, ya empezó a, a emitirse esto. O sea, que igual por pues, chobre, pues celebro yo eso. ¿eh? Eh, mira, en cuenta de celebrar el aniversario de, de la revolución y de estas cosas, pues celebramos el aniversario de, de Anedonia, ¿eh? que seguro que es más interesante que, que cualquier revolución. de ¿no? Es que que, que que cambiaron de alguna cosa, pero básicamente para que todo siga igual igual. ¿eh? En fin, eh, no no cambió nada en realidad. Paz para mí, eh, pasa mí, otro dirá que sí cambiaron, que sí cambiaron, que se cambiaron cosas, pero bueno, a mí pasa que, que bueno, que no. De este estos temas ya era mejor tratar los hermanos anteriores, con el negro, con, con el zagareto ya era, y era más presto Eh miray, Precisamente por, por filar un poquillín, eh, por filar, eh, por filar un poquillín eh, las revoluciones que no cambian nada. Vamos ahora, eh, voy ahora a aprovechar para eh, pa, pa, pa en, enlazar esto con el tema del que yo quería hablar y que marchase más la pinza y puse más a hablar de, de otras cosas. El tema del que yo quería hablar y de ese de libro que, bueno... Muchas veces digo eso, de que es difícil decir cuál es el mío grupo de música favorito, que es difícil cual decir cuál es la mío peli favorita. Igual también, depende del momento, de eh, decir cuál es el mío el libro favorito, ¿no? Cuido que de algunas veces diría a otros. Eh, muchas veces diría a lo mayor momo, momo está en el nacima, en el cume de los... la pirámide de los míos libros favoritos pues pues encima algún entre otros muchos seguro que está seguro que está momo de de Michael ende eh, claro supongo que en algunos momentos emocionales momo y yeah, el, el, el mi libro favorito pero claro el mi libro favorito también puede ser el el misterio de la isla de tokland eh, de joan manuel gisbert Si es lo mejor, no, porque tengo unas reflexiones tan profundas y se tenga con unas cosas tan tal, sino sencillamente porque lleve fantasía desencadenada, y además yo cuido que llegue uno de los de los sentamos de, de la fantasía no me vida, no sé qué edad tendría cuando lleve aquello. También suelo decir que el mío escritor favorito lleve Edgar Allan Poe, ¿eh? y digo eso de que nunca sentí el estremecimiento que sentí la primera vez que llegué el, el gato negro, ¿eh? También puedo decir algunas otras veces que, que la saga de, de Hyperion, de, de Dan Simmons, esos cuatro libros, esos cuatro volúmenes son una maravilla. Pero bueno, sí, seguramente depende del momento emocional en el, en el que te agarre Igual que puedes decir cuál es el cantar favorito, cuál es la película favorita, cuál es el grupo musical favorito, pues dependerá un poquillín del, del momento, ¿no? Triste que aburrido sería si siempre tuviéramos el, el mesmo. Eso sería que somos emocionalmente planos. ¿Cómo va a ser la to película favorita, una comedia, eh? en momentos en, en los que te has emocionalmente chafado? Eh? Que te has triste, que te has iracundo. ¿Cómo va a ser una comedia en ese momento la, la to película favorita? Eh? Eh, ¿Cómo va a ser una, una balada triste, el to, el to cantar favorito en un momento en el que te has? alegre y queriendo disfrutar de la vida en el que tengas ganas de de bailar ¿eh? ¿Cómo se falla una balada triste? No, no, pues no puede ser ¿eh? Yo dije ahora, ay, cómo me gustó este, cómo me gusta este cantar de Chavela Vargas. Oye, pues gustóme ahora, pero, pero si en algún hipotético momento que eh, no sé si pasará y de fiesta y de folia, pues seguramente no me apetece sentir a Chabela Vargas, querré sentir alguna otra cosa. Bueno, pues eh, con los libros, pues lo mismo. Seguramente en un momento que te haya yo muy optimista me piden, recomiéndame un libro guapo. Yo diré, joder, pues ya tengo uno de Terry Pratchett, que, eh, que te eches unas risas y tal, los de, de la saga del mundo disco. Ya verás que risa, qué bueno, que tal. ¿Eh? Y en un momento que te ha... Eh, más más jodido... Pues recomendaré otros... Eh, hay un libro... ¿eh? Que ya... Del que ya falei... Seguramente muchas veces en Anedonia... Y que en los últimos programas... Bueno, pues vuelvo a mencionar... Porque estoy leyendo otra vez... Otra vez... No sé cuántas van ya... Tampoco tantos ¿eh? Pero bueno, pues... ...qué sé yo... ...cuatro, cinco, seis... ...no lo sé... unos guantes ...porque ya hay un libro que, que... a mí me fascina... ...y que... ...tiene una característica... ...que a lo mejor también la tendría los demás... ...si repitiera la, la... lectura más veces... ...hay algunos que repetí... ...por ejemplo yo que sé... ...Momo... ...reven por... ...y a falecer obviamente... el J. Momo más de una vez... ...obviamente el, el misterio de la isla de Tocla... ...más de una vez... ¿eh? Eh, pero este, yo cuido que tengo que, que el hielo cada poco. Eh. Siempre digo eso, de, tengo que leer una vez al año. No verdad, al final no, una vez al año. Y el lo una vez cada tres. Eh. Pero bueno, siguen siendo muchas. Y no, no no, no, y, no y V de Vendetta. El v de Vendetta también. Eh. V de Vendetta también tengo que. El v de Vendetta, y más fácil. Sí, es que a lo mejor cada año eh, lleva V de Vendetta. Porque bueno, como ye cómic, más sencillo sencilla y rápido de del día este no este no este lleva una novela y una novela que está escrita bastante antes de V de Vendetta aunque bueno pues no deixa de de ser paciente en cuanto que dibuja un un mundo distópico igual que igual que Nube supongo hasta cierto punto bueno pues al amor cuando escribió V de Vendetta pues no de no de tener ¿Eh? ...de tener la referencia de, de George Orwell de, de 1984... ...que ya el libro que estoy leyendo ahora... ...y que me pasa eso, que os digo que... ...que a lo mejor también me, me, me pasaba con otros... ...y si los rellera... ¿eh? ...pero bueno, pues la cuestión... ...y que de este libro, cada vez que lo, que lo llevo... Encuentro, ...encuentro nuevas cosas, ¿no?... Eh, En esta lectura que estoy haciendo ahora, ¿no? en este año 2017, lo que estoy, lo que estoy encontrando y sobre todo, no sé, la, la parte emocional. ¿no? Eh, mira, y la primera vez que llegué en 1984, a lo mejor sencillamente llegué a un libro de, bueno, no voy a decir un libro de aventuras porque porque no es de aventuras. Pero lo mío es sencillamente eso. leí un libro fantasioso, tal. Una determinada historia, ¿eh? Una historia triste, tal. Bueno, bueno, tenía yo 15 años cuando me mandaron la primera vez en, en clase de ética al cuarto, en 1974 1984. Bueno, pues vale. ¿eh? Y no vi más nada. Eh, pasó unos cuantos años en sin volver a, a visitarlo. Y no sé por qué. ¿eh? Por qué motivo, pues... estando yo trabajando la, en la obra, ¿eh? en, en la construcción, diome por hiel ese libro de ver, hay un, un buen montón de un buen montón de años, eh, eh pues, pues ahora mismo habrá como mmm, eh tres, trece pues 14 eh, 14 años, lo mayor de de ese momento y claro, volví a volví a 1984 y aparte de que bueno, me sirvió para eh, <risa> me sirvió para bueno, para pa hacer una medición de eh, de alguno de, de, de del, del nivel intelectual de, de algunos de los míos compañeros de, de, de, de en aquel momento. Bueno, no sé, queda muy pijo, ¿verdad? Eh, por mi parte, y muy su hablar de, eh, de, de nivel intelectual de ellos. Igual me da a entender que estoy metiéndome con ellos. ¿eh? Con algunos siguen sí, con otros no. De algunos ya eran tan geliportas que de verdad que me apetecía matarlos. Pero de algunos ya eran muy bueno, eran personas majas, joder, prestoses y tal, pero que se sorprendían de que él era un libro sin que ¿eh? sin que nadie me, me obligase y me pusiera una ¿Eh? Una, una pistola en el al cuarto me da que ¿eh? que abrió la puerta ¿Eh? un día que yo normalmente para ayer después de comer el pedacín que tenía para tal eh, bueno escondíame por ahí detrás de alguna murie, en algún sitio donde supiera que no más nadie pero un día que estaba lloviendo por pues lo que difícil fue meterme ¿eh? meterme en la en la caseta en la caseta de vestuario a, ayer Y oye, joder, llega la hora de ir para trabajar, abre la puerta a la caseta, uno tal, me ve, y de repente dice, ¡ah! Y quedan todos, ¿qué pasa, qué pasa? Pero mirad lo que está haciendo, eh, sí, eh, que está leyendo un libro. Y, y metió ese otro para allá, y yo ah, sí, mi mujer también lo hace a veces, oh, joder, no sé qué tal. Un montón de un espolín tremendo. pero ya os digo joder si chaval ya era muy prestoso lo que pasa que bueno oye pues dedicabas otras cosas qué queréis que os diga? ¿A cosas más provechosas el leer un libro no llegue a ya una actividad muy provechosa ¿eh? pues prestoso a mí préstame a mí gusta leer pero no necesariamente tiene por qué ser porque es provechoso no y pero bueno lo que estaba diciendo pues llega en aquel momento aparte de bueno de esas anécdotas pues sirvióme para para ver muchas cosas que, que, que no vienen antes, ¿no? Vi todo lo que era la, la dimensión política que, que refleja ese libro, que al fin y al cabo, bueno, pues como si deseamos el aspecto central. Aunque no necesariamente, eh, otras veces que lo leí vi otras cosas, y esta de ahora mismo está sorprendiéndome, ¿eh?, viendo la evolución de la mía persona eh, porque bueno también puede ser la evolución de, eh, de uno mismo de la de las su personalidad de la su de del de de su punto de vista del mundo eh, en que ahora estoy fichándome en un montón de aspectos emocionales puramente emocionales que que no me ficharan ellos en antes no eh, ahora mismo 1974 está apareciéndome ...una historia de amor... ¿eh? ...básicamente una historia de amor... ...y, y de verdad... ...eso hielo... ...no sé... ...eso hielo... El, el, ...el aspecto que yo veo más importante ahora... ...la relación entre... ...entre Winston y Julia... ...la relación entre ese ser... ...increíblemente... ...pesimista... ¿eh? ...que en eso también me voy fichando... ...ese ser tan pesimista que llegue... ...que llegue Winston... ¿eh? ese ser que, que quiere verlo todo con una trascendencia enorme, una trascendencia trágica, y ese otro ser, Julia, ese, que, ese ser que es pragmático, ¿eh? y es casi utilitarista, ¿sí? y, y que al fin y al cabo los dos los dos son, son personas vacías en el sentido de que los dos ven el mismo enemigo, los dos quieren revelarse, y los dos bueno, dentro de los grados de los pocos grados de libertad que ellos permite el, el sistema totalitario en el que viven, eh, los dos se, se rebelen. Pero pero bueno, ¿eh? cada uno en de, de, de, de su punto de vista, en su extremo. Ahora mismo está siendo esa, esa parte emocional, todas las reflexiones emocionales de, de Winston, que bueno pues, que quien narra esa, esa historia, ¿eh? esa historia que, que refleja en 1984. eso ya es lo que, lo que me está llegando al alma. Mira, no sé por qué motivo, porque bueno, yo ni soy especialmente como se, se diría, romántico, ¿eh? no tuve yo muchas relaciones amorosas a lo largo de la mi vida, ni soy yo enamoradizo, ni en ¿eh? Pero mira, eh, hay una hay un momento, un pasaje De, del pedazo que el llevo yo llevaré en medio el libro o a lo mejor algo menos no sé eh, de esta vez y hay un momento una cosa que es lo que me lo que hasta ahora más me marcó eh, o más me llamó no sé por qué que llegó el momento del primer encuentro sexual entre, entre Winston y, y Julia donde en algún momento Julia fue de algún comentario en el que te eche claro que, eh, que que bueno que eso para ella y ...y con, que lo hice muchas veces... ...vamos, que lleve bastante habitual... ...el, el, el follaje a paisanos por ahí... ...y entonces Winston... ...dice eso, pero... ...¿qué estás diciéndome? Que, ...que esto ya lo hiciste más veces... ...uno puede pensar, bueno, pues esto... ...este libro te ha escrito unos años 40... ...pues a lo mejor... ...oye, pues no deja de, de tener un cierto poso... ...machista y tal... ...y entonces el hombre se va a sentir indignado y tal... Eh, ...y en ese momento, bueno, pues Julia responde... ...uy, pues claro que sí, muchas y tal... Y, ...y es muy bueno, porque... ...porque Winston acaba diciendo y ...pues cuantos más hombres hayas tenido... ...más te quiero... ¿eh? Y, y, ...y te quiero por, por, por el vicio... Porque por, porque ...por la transgresión, por eso te quiero, te quiero más... y entonces el hecho de saber que llevas tanto tiempo y, y que trasrediste tantas veces, eso es lo que me fae que le temas. A mí eso, no sé. A lo mejor dicho así, tenía que tener a lo mejor delante el, el libro para ¿eh? para poder para poder leer exactamente como lo escribe como lo escribe Orwell, que llega a la manera en la que me llegó a mí, digamos, al alma. ¿eh? No lo sé, no lo sé. Seguro que voy a ir contando muchas más cosas, ¿eh? Seguro que voy a ir contando muchas, muchas más cosas. Eh, la semana que viene, a lo mejor, si, si tengo, ¿eh? si tengo gana, pues vos pues, les, pues, les cuento. Está eh, llegando la hora a la que, a lo mejor, la mi amiga María, pues metéseme al, pues metéseme al chat. Eh, voy a decir que que metéseme pronto, si se, si se mete. porque bueno pues no llegue que esta hermana tenga especial sueño pero bueno tampoco tengo así mucho más que decir y tampoco hay plan de de, de, de quedar aquí sin más pues pues bueno sencillamente esperando no pues habrá que tener de alguna cosina que decir pasa pues que voy a poner un cantar voy a poner un cantar que no sé exactamente cuál va cuál va a ser ¿eh? tengo aquí un ciento de ellos entonces pues voy a escoger uno A ver cuáles son los que tengo. Tengo unos cuantos, tengo unos cuantos cantarinos. Pues, pues, pues, pues, pues, espera, tengo alguno por aquí, interesante. Eh, que vaya, vaya, vaya. Sí, pues voy a voy a poner, voy a poner este. ¿eh? Eh, oye, va, préstamos, ¿eh? sentieron cantar, a mí sí, a mí préstame.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 Just how many centuries have we been waiting For someone else to make us free? <laughs> and we refuse to see That people overseas suffer just like we Bad leadership and egos unfettered and free To feed on the people they're supposed to lead I don't need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 seguimos aquí sintiendo reanedonia en Radio Cucaracha y, y es curioso porque está ahí un momento estaba solo pero ahora tengo aquí un compañero además apareció de repente en a el de repente, no, no, no, se notó, no se notó absolutamente nada ¿qué tal? Bien, eh? bien, hola un saludo hola, a sagrado. todos a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, a los que estáis sintiendo en... en, en eh, ah, dice, hola, dice María Hola, el fío del agobio. Sí, Meca, que mira así. que control, pero ¿cómo? ¿Tú que tú empieza que ella está chavala, joder. Pero mira, Porque cuando digo yo que llevo una cucadista y una cucadista... ¿Eh? Bueno, bueno, bueno, estoy, estoy alucinando. De Shastellu, de Shastellu flipado, de flipado, María. Vaya, vaya. Bueno, los que te hayan sintiendo esto en directo, por cierto, este comentario que ficieron antes y tal. Eh, bueno pues ya ya veis que llegué un poco, un poco chorrada, ¿no? <risa> porque ya hay un pedacín que, que llegó aquí el, el mi amigo Celarato de los años. Pero bueno, para los que te sintiendo el podcast, pues estaréis flipando ahora mismo, de, de, ¿de qué está hablando de este? no, pues estoy hablando de que perdiste cinco minutinos ahí, cinco minutinos de vida, no son nada. A ver, dentro de qué, 70, 80 años que puedo durar una vida, cinco minutinos, ¿a dónde van? No me van a ¿Eh? no van a, a ninguna parte en realidad, o sea ya que, bueno, tampoco pasa nada por perderlos. ¿eh? Más se perdió en Cuba, que decía yo no tuve nunca en Cuba, no sé si allí se pierden las cosas o no se pierden, pero pero bueno, oye, eh, eh, comentan. De todas maneras, mira, fue tontería volver a poner a grabar esto porque yo pienso que ya voy a acabar pronto, ¿eh? pienso que sí, ya voy sí, a acabar sí. pronto. O ya, o ya bueno, no llegué especialmente cansado, pero... Pero bueno, todavía tengo que baixar para casa. Hoy no trajo bicicleta. Tengo ah, que ¿no traje este bici? No, hoy, hoy no Bueno, bicicleta. hoy no está el día muy para... No, bueno, po... la verdad que no. Además en frío y tal. Eh, estaba no, lloviendo la... ahora un poco. Sí, estaba lloviendo encima. No, la cuestión es que tuve que, que ir un, a un sarao, ¿eh? Mm. Eh, de estos que te ponen... Estaba yo contándolo antes en antena. Estos que te ponen pinchinos del tamaño de un dado de, de jugar al parchís... ¿eh? y que no, debe ser sí, sí, sí. De, cocina moderna sí no sé de alguna pusieronme <risa> también unos tortos en miniatura tortos del no, tamaño de de una bueno no un poco más que una moneda de dos euros bueno como si fueran dos monedas de dos euros pero bueno que eso bueno, por tortú, <risa> sigue siendo una miseria no pues sí pusieronme pusieronme de eso también Pero y, llevaban picadillo sí, sí, sí. Sí. No, no, y es curioso Llenan tortos de verdad, mini tortos Que luego, la verdad, que sí Mucho cuento con la, con la nueva cocina y todas esas historias Pero también mal, porque la gracia del torto ¿eh? Tú que ya es aficionado Y es más a la repostería Pero sí. en la cena La gracia del tortu ya tea Cruciente por alrededor Y bueno, uh -huh. pues como más, más más Un poquín más gordo Por el medio ¿Eh? Uh -huh. que es donde va, donde va el, el el picadillo el queso o lo, o lo que sea y claro, estos llenan tan pequeños que te van crucientes enteros con lo que perdí un poqueñín la esencia la esa del, del torto ¿eh? perdí un poqueñín la, la esencia bueno, del torto. Bueno, pero quedaste lleno ¿Qué coño te va a quedar lleno con esa mierda? El joder, vamos a ver Comí Dos focaínos dos, dos de, de aquellos pinchos raros que llevaban como el dado de, de, de algo que parecía paté de cabracho, pero supongo que sería más fino que el cabracho, y unas bolinas de caviar en riva. Sí. ¿Eh? Pues, pues, <risa> caviar, ¿verdad? que si yo sí si era caviar, estaba diciendo aquí que yo igual podía hacerme rico haciendo eh, pinchinos, pero con cuenta de, de esos bolines de, de, de caviar, yo tengo una mala hierba que se me da en la huerta. En la Que, que les flores son también como un racimín de bolines negras, podía poner eso y entonces les daba el pego. Y nada, con dos de esos. Estaban ricos, ¿eh? No tengo que ver, estaban ricos. Pues, se me llegaban en pero estaban ricos. Un par de trozos de... de bueno, están flipes. En, en un vaso de chupito, ¿eh? Uh -huh. En un vaso de chupito uno entiende que yepa cosas de beber, ¿no? Sí, sí. No, pues yo allí metido una cosa que, que según el, el Acayo Camarero, que me la sirvió, que me lo ofiertó, y era eh, un trozo de bacalao en tempura con mayonesa de manzana Sí, es, bueno, no, pues, pues vale. Lógicamente tenías que traer un palo para sacarla claro, sino que cómo fáis, mete los dedos en el... Bueno, una complicación tremenda porque después sí, sí, también. Técnicamente no lo veo muy no. manejado. Y luego, bueno, a mí, yo según me lo dije, dije, hostia, mayonesa de mazana, joder, ¿a qué sobra esto? Eh, <risa> a mí se supone más mayonesa, no vi no la manzana uh -huh. por ninguna parte, pero bueno, oye, qué sé yo. Bueno, pues lo que te digo, comí dos de esos, dos de, de los dados esos raros con el capear y, y tres mini tortos. que yo cuido que ella me estaba mirando raro por como tres imagino que en esos sitios no es no es habitual tal pero bueno quedé como estaba no no piensas tú qué pero bueno va, en fin y eso que como de al Sarao, que encima allá en un sitio hiper mega fino en el centro viejo pues pues no podía llevar la bici de llevarla por allí porque no había por no haber no había ni árboles para amarrarla Pues, bueno, pues nada, eh, hoy vengo, vengo en Sin Bici, que por cierto, mm -hmm. estoy hablando, joder, voy a repetir todo el programa con la historia <risa> de, de tener que contar este idioma, todas las cosas que, que, que, que, no, que se perdió, eh, bueno, ya, tú como ya tú ves ahí dos hermanes sabes lo de que estoy volviendo a ayer de eh, 1974, Eh, bueno, pues es que el otro El último programa viene solo al final Y pues sé que salió en algún momento En uh -huh. 1984, pero sí, hombre, sí, No pues me acordaba que lo estabas leyendo o sea, estaba pues Fallo el favor Del hielo, porque de verdad bien, A ver si empiezo yo a leerlo estaba, Yo estaba contando ya la sentencia Además que cada vez que lo llevo Sacó cosas nuevas Ah, el, el otro día, por cierto, mencionando a Orwell, estuve buscando unas imágenes por internet de Orwell sí. y no encontré unas que salen en la BBC, <ríe> la radio, uh -huh. y nada, nada, me llamó la atención. Bueno, ahí en el medio de la radio que también hizo sus, sus ¿Sí? pinitos. En radio. Y yo uh -huh. curioso porque, mira, yo eh, de Orwell, pese a que te ha totalmente fascinado, con 1984 no leí más nada de él. Ni tengo interés, curiosamente, uh -huh. no, no me llama lo más mínimo ninguna otra cosa, uh -huh. porque bueno, lógico. Hay, hay, hay otro socio de, de la radio que, que leyó bastante a Orwell, leyó varias novelas y recomienda algunas de ellas, que bueno. es eh, el, el, Navasio, el controlador total. Ah, el controlador. No, no, sé, no sé cómo, cómo lo llamas Sí, el, el controlador. El controlador. Fatal, habitualmente, sí, sí. Mm. Ah, pues mira, ya, ya interesante. Bueno, no, ya interesante no, ya te digo, yo no tengo interés en los demás sobres de Orwell. Pero no sé si, sí, de verdad de verdad te lo digo, a tú que joder, tienes que ir a ese puto libro. <risa> vale, vale, sí, vale. Y además, eh, haciendo publicidad otra, otra vez eh, del programa este de, de una emisora catalana, Eh, en el po mm -hmm. en los podcasts esos del Bernie Wells hizo eh, un gran trabajo leyendo el, el libro porque además entona bien en, no sé mm -hmm. y presto su, yo presto su enteros y sus y y ya yendo y joder pues si no tienes ganas de leer pues vaya a favor y por lo menos pontelo en, en un aparatín de esos de música con con auriculares bien, y siéntelo porque llega una me verdadera. Buscaré. y luego tampoco me vi las películas que no sé qué tal estarán pero eh, bueno Ahí. pues mira curiosamente yo que soy bastante enemigo de, de las adaptaciones cinematográficas de, de las novelas una por lo menos gustóme, gustóme como está ¿eh? que ya lo mejor la no sé, es que claro, tampoco sé decir ni el director ni los actores Pero bueno, y sí que es la, la más famosa y es la típica sí. de la que utilizan siempre la imagen del Gran Hermano sí, en, sí, sí. en un montón de sitios por, cuando quieren tal. Y así yo sé que hay en color. Sí, es la más que, reciente. Yo sí, no, sé está. que yo yo creo que son eh, igualmente bueno, la la la más yo reci... creo que hay tres de 1984. No, pues la yo... más reciente no hay. Eh. Ah, no, hay otra no, más. No, porque yo Hostia. creo Hay una que me parece que no tiene demasiados años. Ah, pues yo contaba con que había un par de ellas en los años 50, que igual me, me equivoco. ¿eh? Una fijo, pero yo creo que son dos. Y luego la de esta que dices que es la más conocida, que debe ser como de. Sí. de yo supongo que la hayan hecho en el 84, probablemente coincidiendo. Eh, o no. Hostia, pues no lo sé. Pero igual bueno, sí, si no de los eh, noventa, igual sí, igual ochenta, por la estética. 80-90, por ahí. Sí, de ¿no? los 80 es igual sí, es igual sí. Pues yo, bueno, no estoy seguro ahora mismo, pero pienso que igual hay una de, de después. Mira, esto si fuera un programa como tiene que ser, pues oye, joder, ya que tenemos acceso a internet, cogeríamos sí. y miraríamos lo que pasa que esto ah. no hay un programa como tal. Ya, oye, si ya hay, escucharemos hay. pasión de cine y saldremos ah, sí, de la sí. cuando sí. hable de, sí. de, de, de esto. Los intentes de Anedonia que te han interesado en conocer ese datos de ah cuántas películas de menos de Guate. joder, pues que lo busquen. <risa> que no piense que lo voy a buscar yo. <risa> que lo busquen. que lo busquen ellos y, y nada más ya te digo, yo voy a ir acabando no sé si tú tienes algo que decir eh, nada, nada, pues que, que simplemente que estamos aquí a la espera de que venga el negro de la hora para empezar un nuevo programa sí, es verdad eh, eso que lo sepáis, sobre todo los que teáis sintiendo esto en, en directo que, bueno, ya no sé desde tiempo inmemorial eh, a Nedonia y ye... y era el caberu programa de, de Radio Cuca los los jueves, el caberu programa en directo luego seguía el diferido eh, de aquí en Alantra ya no va a ser porque sobre las once de la noche va, va a entamar el El mi amigo el Neuro de la Hora, entrar en un programa que no me acuerdo cómo se te iba a llamar. Es que bueno, no me arriesgo a decirlo porque como no lo sé... Sí, pues sí arriesgo, En principio no mínimo morralla, pero tampoco... Mínimo morralla. Pero ¿verdad? bueno, tomarlo como algo provisional, no sea sé que haya eh, cambiado de idea nah, estos días. ¿Sí? No voy a cambiar el nombre, ya no va a ser el, el Neuro de la Hora, va a ser el morrallero mínimo. <risa> sí, sí, sí. Va a, ser, a ver, va a ver qué nos cuenta ahora en un momento. A ver, qué sé yo, será un programa serio, será un programa... De coña, de puta idea, con este hombre no podemos me, saber. Todo todo todo puede ser posible, todo puede ser posible. bueno cuando empieza a sonar esta, este cantarín de fondo ya sabéis que llegue porque esto va va terminando ¿vale? eh, un saludo muy grande por supuesto para toda la gente que estuvo sintiendo a en especial para María que llegó tarde pero bueno fue la única persona que está que esta noche se metió en el, en el chat un saludo enorme también para, para el tú por venir a hacernos a hacernos compañía Aunque llegará también sea al final y me jodiera la grabación. Pues bueno, oye, lo que hay. Eh. Quiero que venga gente, vienen y estropían las cosas. Pero bueno, oye, es lo que joder, es lo que hay. No pasa nada, oye. Venga, eh. ya sabéis que hasta la semana que viene, eh, dentro de un ratín van a tomar la mínima morralla esa. Y mientras tanto, pues ya sabéis, oye, que... Que no nos joyan, ¿vale? Hasta la semana que viene, que tenemos aquí otra vez. Y mientras tanto, que no nos joyan, ¿vale? Venga, tal llueguin a todos.